día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien, bien. Eh, Rita, están teniendo problemas para llegar al predio, es increíble, porque este, se supone que hay una calle para llegar hasta el predio ahí de Apani, que está ubicado al oeste de Santa Rosa, y hay una complicación. Sí, es una complicación este, permanente generada por los vecinos que aún no terminan de entender que a esta ciudad se cuida entre todos y hay que respetar el espacio público y que, y que bueno la limpieza tiene que ser parte de ese cuidado. <coughs> de vecinos desaprensivos que van y tiran a toda hora del día todo lo que no pueden o no quieren llevar al relleno sanitario que está a solo 300 metros de, de donde tiran, y también de una municipalidad en este sentido este, ausente mm. a mí me, me, me llama mucho la atención y lo he dicho en, en distintas oportunidades que bueno el intendente antes de ser lo que es este, pertenecía a una asociación ambientalista como Aliwen mm. donde el tema de los eh, mini y el medio ambiente eran agenda diaria, ¿no? Y, y bueno, uno suponía que en, eh, ya en gestión esto, esto no podía suceder, eh, más allá de estos vecinos desaprensivos, creo que el Estado tiene que utilizar recursos para evitar, eh, para evitar que esto suceda. Eh, y bueno, hace tiempo que venimos pidiéndole de todas maneras que, que limpie, ya después este.. La, la el reclamo fue que nos deje liberada la calle si no sacaba la mude que que liberada la calle porque nosotros tenemos que ir todos los días al predio al predio hay que ir porque los animales comen hay que limpiar hay que ponerle agua hay que atenderlos mm. tenemos nuestros veterinarios que ponen también su auto personal para ir hasta allá y siempre están estropeando el auto reventando una cubierta con lo que cuesta eh, Y bueno, hoy el camino está prácticamente obstruido por, por basura, que insisto, generan los vecinos, pero que tampoco limpia el Estado. Entonces, eh, como nos cansamos, porque hace más de dos meses que estamos reclamando, de todas las maneras, eh, la última llamada telefónica fue que una máquina estaba rota, en realidad hace 15 días que iban a ir, la semana que viene no pudieron ir, Y esta semana la respuesta fue que una máquina estaba rota y la otra no sé qué estaba haciendo. Y bueno, ya dijimos, bueno, hasta acá llegamos, esto no no no puede ser, porque eh, estamos siendo víctimas de, de, de vecinos que, que tiran la basura, pero también de, de un Estado que, que no nos escucha. Y la verdad que ya no sabemos cómo decirle al Intendente que queremos ir al predio y pasar... Este, tranquilamente por esa calle que ya no, quedo, no queda nada de la calle está toda tapada eh, por lo que se ve en las fotos eh, de algunos medios eh, eh, la basura no es de ahora no es algo que es de esta semana sino que se ha venido no, acumulando hace dos meses que está eso cada vez más grande porque ahora se poda este, y se tira ahí entonces hay desde plantas animales muertos colchones viejos Eh, casco de, de cocinas de laderas, eh, todo lo que se te ocurra pero aparte también tenemos el otro problema que la ciudad está llena de ratas en todos lados ratas así que nosotros estamos lidiando con las ratas en nuestro predio con los perros que algunas las matan nosotros manipulamos todos los días los perros, los veterinarios mucho más Eh, bueno, ayer son así nos alcanzó cebos para poner, con mucho cuidado, porque son peligrosos también para los perros, pero por más que nosotros trabajemos este, en, en morigerar la cantidad de, de, de roedores, que va a ser imposible porque estamos sobre la cantera y lo que fue un basurero, este, este basurero anexo es otro elemento más para tener más ratas también. Eh, nosotros en su momento hace unos tres años cuando eh, estaba en la, en la facultad, eh, le hicimos una entrevista a Alto Laguirre cuando era diputado, nos reunimos con él porque estaba en, en, en Aliwén. Eh, y estábamos haciendo un informe sobre los basurales uh, así en las en calles vecinales, digamos, y él nos enumeró uno por uno dónde había basurales, estaba al tanto eh, de en qué calle y en qué lugar había cada basural, y en, en su momento no, nos mostraba su preocupación de por qué el, el, la Intendencia, digamos, en su momento no hacía nada para, para removerlos. ¿Llama la atención de que viniendo de un, de un Intendente que, por supuesto, tiene ideas ecologistas, no, no haya una, una, una respuesta rápida del municipio? Sí, a mí me, me, me, me, la verdad que me, me sorprende esta desidia también de parte del municipio. Y no hay otra persona a quien recurrir aparte, ¿no? No, no, porque aparte quien tiene que limpiar es el municipio. Eh, yo eh, personalmente le he planteado al Intendente la necesidad imperiosa de que limpie y, y de que ponga gente. Yo le he dicho, ¿por qué no hacen una garita...? digna porque bueno el, el personal tiene que trabajar en condiciones dignas y eso está así lo abierto una garita donde pueda tener comodidad la persona que cumple las horas que tiene cualquier empleado municipal uno a la mañana y otro a la tarde para que por lo menos labre actas aquel que vaya con la intención de tirar basura porque cuando el vecino desaprensivo va a, a cometer una una falta como esta, la de tirar basura en cualquier lugar de la ciudad, cuando ve que van a labrar una multa, no la va a tirar ahí. Está bien, podrán ir a la noche, pero van a ser los menos. Entonces, él dice que, este porque yo le digo, si si usted plantea que movilizar la maquinaria es costoso, es menos costoso tener recursos humanos que tiene el municipio para empezar a trabajar esa problemática de... de de poner un contralor. Entonces, ¿qué dice? Que tienen temor de que haya represaria y agredan a lo, al personal municipal. Entonces, ¿qué sacan como opción? Eh, la, la foto multa. ¿Quién saca la foto? El vecino. Claro. Es decir, yo paso por ahí, le saco la foto a la camioneta que está tirando basura y a mí el tipo me tira la camioneta encima, porque nos ha pasado aparte de los improperios irreproducibles que te pueden decir y las amenazas de las que sos víctima. Entonces, el municipio se desliga de poner personal que controle y evite eso y expone y, y, y, y obliga casi al vecino a ser el contralor de lo que debería ser el Estado. Eh, Rica... Porque ¿quién saca la foto la foto del tipo que está tirando basura, Pali? Sí, sí, no, no, no, sí, sí. Es, es provocar también lo que vos contabas. ¿Le tira la pelota al vecino? Sí. Sí, no, sí, sí, sí. el Estado tiene que arbitrar las medidas necesarias y controlar para evitar, si ve que hay una actitud persistente de vecinos desaprensivos, que arbitre mecanismos para evitar eso y que aplique las multas que corresponde. Rita porque para para para cobrar multas por por este mal estacionamiento tiene recurso humano. Bueno, que ponga recurso humano para eh, para que controlar que eh, donde hay espacios a cielo abierto la gente no tire basura y que el que va con esa intención el que vaya con la intención sea pasible de una multa porque tiene ahí a 300 metros está el relleno sanitario. Sí, llama la atención eso también. Que la gente tire ahí en la calle. O sea, la gente, sí. la gente nosotros le hemos pedido por favor que no tire ahí cuando hemos ido al predio y vemos a la gente tirando. Y la gente dice, sí, sí, todo el mundo tira acá, porque yo voy a tener que ir al relleno. Sí, es increíble. Entonces te encontrás con esa situación y, y, y ¿qué vas a hacer vos como vecino? ¿Te vas a pelear con el tipo mm, no. que ya va a tirar ahí? Y ahí no van eh, changarines, ¿eh? No, no, ahí no, no, no va gente en bicicleta. No, No va gente humilde, ¿eh? No, no, La gente humilde uh, va Amaro. a chirugear. Van camionetas nuevas, van camionetas oficiales. Se han encontrado policías, se han encontrado abogados tirando y se han encontrado muchos vehículos que hacen servicio de flete, que viven haciendo flete y limpiando y tiran todo ahí. Mm. Entonces, yo sinceramente quiero que el Estado municipal se haga cargo de eso, que, que no sea parte de la desidia de los vecinos y que no me obligue a mí como vecina a controlar al vecino que no cumple con las ordenanzas vigentes. Que lo haga el Estado, no que me exponga a mí. Bueno, esperemos que ahora a partir de la difusión que ha aparecido en los medios, eh, a veces eh, le hacen más caso este, al escrache público eh, de esta situación que al propio reclamo que hacen las, las instituciones como APANI. Eh, Ojalá. Rita, Rita, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes, un abrazo Bien, la palabra de una de las referentes de la Asociación Protectora de Animales APANI, Rita Soule, hablando aquí en Radio Kermes. 8 y 48 minutos, seguimos en PTM, periodismo turno Mañana vamos hasta las nueve y media en este viernes, bailable Mirá, así, sí, sí, sí